Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo Crónicas. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. De Derecho, Derecho Viejo. Viejo con la conducción de Félix Grogs y la participación de Gustavo Campana. De Derecho, Derecho Viejo, Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la Radio Pública. ¿Cómo le va Campana? ¿Cómo andas? Muy bien, estoy viendo que hubo un, un avance de los compañeros del informativo y han retirado buena parte de las vituallas sobrantes del programa Merendando con Mariana Moyano. Exactamente. Es un éxito rutilante de las sí, tardes sí, sí, sí, sí, sí. de la Radio Pública. ¿Sabe, amigo Campana, que estuve leyendo un poco sobre las este, radicillas domésticas del mundo judicial? Sí. Eh, en el diario, en Página 12 de hoy, hay una noticia en el cual eh, se sigue la saga del culebrón de la Cámara nacional cámara Federal de Casación Penal. Vamos a explicarlo a nuestros oyentes qué es esto. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de, ma de mayor instancia... ...de la República Argentina... vinculado con el Fuero Federal... ...esto es que revisa... ...es la última revisión ordinaria... ...de todas las sentencias que dictan los tribunales federales... ...no los uh -huh. tribunales de las provincias... ...y bueno... ...precisamente por eso es un tribunal muy importante... ...un tribunal integrado por 12 miembros... ...separados en salas... ...eso es en pequeños tribunalitos de 3 jueces cada uno... ...con un presidente que no integra ninguna sala... ...y que se encarga de... ...comandar institucionalmente por un año... Esa, esa Cámara. Este año el presidente es el doctor Mariano Borinsky, uno de los jueces más jóvenes y más nuevos de la Cámara, recordemos, haciendo un poco de historia judicial, que la Cámara Federal de Casación Penal es aquella Cámara que cuyo nombramiento, o, o de la cual el nombramiento de sus integrantes motivó el alejamiento del Ministro de Justicia León Arlaneán, porque en desacuerdo por la falta de idoneidad, según su mirada de estos integrantes, lo llamó esperpentos y renunció. Bueno, digamos que esa Cámara no fue la Cámara más prestigiosa durante mucho tiempo, y por la renovación natural de, de los integrantes, digamos, las jubilaciones y las renuncias de algunos de ellos, se ha ido conformando por otros jueces de otra generación y de otro prestigio jurídico y e institucional, llamémoslo así, funcionan Entre ellos está el actual presidente. El actual presidente... Le dijo a los jueces de los tribunales orales federales Los jueces de la instancia inmediatamente anterior de la capital Que debían ajustar un poco mejor su rutina de trabajo eh, Utilizar las salas de audiencia que tiene el edificio de los tribunales Aquí de la avenida Comodoro Pi 2002 en el barrio sí. de Retiro De tal modo hacerlo rendir mejor Les dijo, mire, trabajen más tiempo Y trabajen si quieren también los días inábiles O sea, los feriados, el sábado a la mañana En fin, algún feriadito que por ahí queda colado Hagan el juicio, seguramente la, los, los imputados no se van a quejar y los querellantes tampoco, porque todos quieren tener una sentencia. Los que no quieren por ahí este ir a trabajar ese día son el, el, el staff judicial, pero esto es lo que dijo el presidente de la, de la Cámara de casación para qué habrá dicho eso, ¿no? Se le han venido al humo de un modo este muy este indignado, le, han, le dijeron que no sabía de lo que estaba hablando, que desde luego todos los... Este, que desde luego todos los integrantes de, de, el, de los tribunales eh, trabajaban todo lo que podían y que algunos trabajaban más de, un, más de un juicio a la vez, todo lo que es relativamente cierto como tan cierto es lo que decía el presidente de esa Cámara. Uh -huh. Pero entre las quejas estaba una más que decía, mire, ¿por qué usted publicó esto en los medios, señor presidente de la Cámara Federal de Casación Penal? ¿Por qué hizo trascender sí. esto a los medios? Porque lo que usted está diciendo... ...contribuirá al desprestigio del Poder Judicial. Nos enfrenta con la sociedad. Nos enfrenta con la sociedad y además le está contando... Claro. ...qué cosas discutimos, qué problemas tenemos. Uh -huh. Y pensé ahí, aquella famosa frase... De ...que los trapitos sucios se lavan en casa... Sí, eh. ...que es una versión de baja intensidad... ...de la lógica de la humertad, ¿no? Esta cuestión de que nosotros eh, hacia adentro nos matamos... ...hacia afuera somos un bloque... ...y el que uh -huh. saca los pies del plato cuenta es... Un traidor, por ejemplo uh -huh. Bueno, sea lo que fuere En realidad, alejándome de esta Cuestión de la familia judicial En su faceta disfuncional Suponiendo que hu hubiera alguna familia que no disfuncional Obviamente. La judicial me parece que sin duda Es una familia disfuncional Ojo. Tiene problemitas, en fin sí. ahí, o sea, Se tiran algunos platos, Ojo. se gritan entre ellos esta cuestión, hay infidelidades también, hay muchas ahí, y hijos extrajudiciales debe haber ¿verdad? también y hay intrajudiciales ni le quiero contar, uh -huh. un día le voy a contar fuera del aire. Bueno, lo que lo cierto es que Eh, me quiero detener nada más en ese dato que tiene que ver con la, eh, el enojo sobre la trascendencia de lo que discuten institucionalmente los jueces, porque al fin y al cabo cuando los jueces discuten y ahora muy en serio no discuten cuestiones familiares, discuten claro. cuestiones públicas de la república, claro. res pública, de la cosa pública uh -huh. aunque sean aparentes nimiedades de organización interna, de distribución del espacio, del uso del tiempo nada más y nada menos, del tiempo de ellos y del tiempo de los usuarios del servicio están discutiendo de cosas que no le pertenecen muchachos están discutiendo de cosas que le pertenecen a toda la sociedad de la cual ustedes son servidores pero parece ser que esto no debe saberse y es en realidad una un síntoma no me parece que es la, la expresión de una de una reta hila de, de, de expresiones en donde el secreto se transforma en el resguardo de las malas prácticas y de los privilegios. Hace algunos días estaba repasando los en los portales que repasamos lo que estamos en el mundo forense de noticias judiciales, del fiscal Esgobar, que es el, es el de los fiscales eh, de la Procuración General de la Nación, el, eh, también el muy buen portal de, del Ministerio de Justicia, InfoJus, que realmente formidable, y en ambos hay algunas noticias que vienen acompañadas de videos. Videos, eh, digamos, eh, no profesionales, videos relativamente precarios, tomadas con tomados con, con celulares, algunos con fotos. ¿no? Uno de ellos, el video de la, un video de, de 40 segundos, un minuto, no más que eso, tomado en la unidad de sanidad de la cárcel de Villa Floresta en la zona de Bahía Blanca. Por supuesto, ese periodo tan eh, elemental video, tan básico video hecho por un funcionario judicial que participó de la inspección, eh, dejó sin absolutamente ninguna palabra a ninguno de los contendientes en un amparo, es decir, una discusión que se judicial en la cual algunos reclamaban que las condiciones de detención fueran dignas y otros decían no, estas condiciones son adecuadas. Porque bueno, aquello de que una imagen vale más que mil sí, palabras y la elocuencia de aquello que se discute, es este está precisamente en, en esa imagen sumo esto un episodio muy vinculado que tiene que ver con las condiciones de, de, de, de detención en la cárcel de Raus, una, una unidad penitenciaria del servicio penitenciario federal donde hubieron dos eh, suicidios vinculados con la eh, imposibilidad de soportar por parte de dos jóvenes reclusos las condiciones de, de detención en ese en ese oh, penal Sumo esto un, un recurso de amparo también interpuesto contra una medida de una unidad provincial en la provincia de Córdoba, donde se encontraron eh, algunos elementos de sujeción física para los detenidos que eran verdaderamente las películas medievales, este, de, los, de las catacumbas de los castillos, eh, anillos de acero y cadenas. Todo esto fue acompañado de imágenes. Y estas imágenes que son imágenes que hablan por por sí mismos, son precisamente la exposición de la sustancia que se eh, esconde detrás de las palabras del de discurso forense. ¿no? Aquella, como decía George Orwell, eh, aquella dicción pretenciosa eh, que, que dice o pretende decir mucho más de lo que dice y en realidad esconde, es lo que habita en las actas y en las descripciones, en los rituales del de lenguaje oral y escrito del mundo judicial. Si estuvieran discutiendo sobre estas condiciones de detención eh, en una audiencia y después leyéramos las actas, estaríamos muy lejos de representarnos lo que en una, dos o tres este, imágenes inmóviles, en una fotografía o en unos pocos segundos sí. de un video mal tomado, pero tomado nos pueden decir y que zanja el asunto por la sola elocuencia autosuficiente de la imagen que es este transmitida. Podemos sumar desde otro lugar el recuerdo de del juicio del caso María Soledad, ¿te acordás? Uh -huh. tres, dos de los tres jueces hablando por detrás de uno y pasándose el dato de lo que había que hacer. Eh, el presidente que de un modo un poco jocoso, caricaturesco, gritaba conste en acta, el doctor Olmedo. Uh -huh luego procesado por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Santiago del Estero por si sí, de algún modo este hubiera casualidades, ¿no? en eso en esos modales muy, este muy, autoritarios muy... y sobreactuados frente a su propia a su propia historia. Y también ya que estamos hablando de la dictadura, déjame para ir cerrando estas esta reflexiones, Gustavo, conectarlo con, con otra práctica del silencio que triunfó eh, en el proceso de reapertura o de apertura de los juicios por los crímenes de la dictadura y es la difusión pública masiva de los juicios. Claro. El Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal eh, resistió de un modo tenaz el, la publicidad de, de los juicios, básicamente la publicidad de la transmisión televisiva de los juicios, ¿no? este eh, con distintos argumentos que algún día nos detendremos a tratar porque vale la pena tratar el tema específicamente, pero lo cierto es que limitó exhaustivamente la, la publicación, la, la difusión televisiva de los juicios y esto generó reclamos desde ya, que resolvió la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia, dictando una acordada, esto es una reglamentación interna para la vida de los tribunales, que acotó sensiblemente la posibilidad de difusión de, de los juicios a los actos del proceso formales, donde sólo hablaban los jueces y las partes, un asunto de escaso interés periodístico, de, de larga duración y muy engorroso, y de este modo le privó la palabra singular y en primera persona a las víctimas privaron la posibilidad de que las víctimas le contaran su propia historia en primera persona con su voz y con su rostro a toda la sociedad. Una, una recurrencia, que por supuesto que esto privó también de la capacidad eh, pedagógica, digamos, nuevamente por la potencia de ese relato para relatar qué fue la dictadura, valga la redundancia, eh, por la aquellos que la vivieron y la padecieron en forma directa. Una, un, un reflejo más, de, de una justicia eh, amante del secreto ¿no? a lo mejor pienso yo por aquella por aquella cuestión de que los este, los hongos no pueden soportar ni ni el aire ni, ni la luz del sol gustavo F féenix la voz justa en la radio pública. Amigos que no quieren escribir, pueden eh, escribirnos a nuestro muro de Facebook, Gustavo, Señor. que es... Derecho Viejo, Derecho viejo. Ah, así más Derecho Viejo. Los que usan Twitter, el pajarito azul, Derecho Viejo 870, 870 con número, y también los que nos quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 499-8700, 499-8700, y desde todo el país, por el precio de una llamada local, al 0810-222-222-0870, 0810-222-0870, ya saben ustedes, son teléfonos habilitados para elogios ¿Eh? Para para elogios y para palabras de amor. El de críticas no funciona. ¿Por esta semana? Por esta semana nada más. ¿eh? Cuando las instituciones no persiguen el bien común... Derecho Viejo. Vamos a hablar de escuchas ilegales porque el fiscal apeló y solicitó que Mauricio Macri vaya a juicio oral. Para el Fiscal Federal, Jorge Dilelo, el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, debe ir a juicio oral por las escuchas telefónicas ilegales por las que está aún procesado. El fiscal sostuvo que las pruebas colectadas hasta el momento en el expediente que lleva 5 años de trámite son suficientes para que Macri se siente en el banquillo de los acusados, junto con los otros 11 acusados. En esa instancia, Serán las querellas y la propia Fiscalía las que deberán demostrar que es culpable. En caso contrario, será absuelto y quedará libre de cualquier sospecha. Dilelo apeló la resolución del juez Casanelo, quien la semana pasada estableció que lo único que vinculaba a Macri con una agencia de inteligencia clandestina era su rol de máximo responsable de la administración pública local. Casanelo planteó la necesidad de demostrar si Macri sabía lo que estaba ocurriendo y si pudo haberlo ordenado, o si en cambio, sus subalternos, moviéndose con independencia, montaron esa estructura delictiva a sus espaldas. El fiscal también cuestionó las dilaciones que la decisión de Casanelo amenaza con generar en el trámite del expediente y la desigualdad frente a la justicia en que quedarían el resto de los imputados. En ese contexto... La apelación advirtió que Casanelo sustrajo valor objetivo a los hechos ya probados, minimizando lo que ha sido una más que extensa instrucción en la que la parte interesada ha tenido innumerables oportunidades de ejercer su defensa. Además de el fino Palacios, están en camino al juicio oral el ex espía Ciro James, el ex, el ex jefe de la Metropolitana Osvaldo Chamorro, el ex ministro de Educación porteño Mariano Nardoski el ex juez de misiones José Rey su ex secretaria Mónica González y los policías Antonio Fernández David Amaral Rubén Quintana Raúl Rojas y Diego Guarda Derecho Viejo Hace dos semanas, más de 200 familias ocuparon un predio en el sur de la ciudad de Buenos Aires, vecino a la Villa 20. Pedían que se cumpla la ley 1770, sancionada en 2005, que prevé el saneamiento de ese terreno para la construcción de viviendas y la urbanización de la Villa 20. Durante la toma fue asesinado Osvaldo Soto, de 30 años. Esta ocupación es una respuesta al déficit habitacional que sufre Buenos Aires y que se agravó bajo la gestión del PRO, ante la falta de inversión en el área. Gracias por haber confiado, por haber entrado a Internet y hacer el, el trámite. Justo se nos cruzó como mala suerte este cambio en la economía argentina y que los dólares se hayan transformado en algo que, que no se consigue, pero a pesar de eso ustedes lo lograron. Especificados y todo, hemos logrado que cada uno encuentre su casa y la puedan escriturar. Esperemos que los otros también lo logren. Nosotros la verdad estamos esperando los delegados que fueron con el juez y ver qué resultados tuvieron ellos para ver si nos vamos tranquilamente o nos podemos quedar acá. Lo, nosotros lo único que queremos ya que el juez no vino, a ver si es que puede llegar a haber una solución. El fiscal decidió dormir hasta la ocho de la mañana así que ahora vamos a esperar sí, que se despierte no Pero... de clima, sí, ¿no? por sí. eso por eso le digo prefirió dormir hasta las 8 de la mañana y bueno acá tenemos los resultados durante la noche hubo muerto así que ya le digo el fiscal está acá todavía no me dijo qué quería hacer nosotros somos auxiliares de la justicia actuamos de acuerdo y conforme a derecho esto pasa todos los días en la ciudad de buenos aires cada vez que necesitamos de la presencia de un fiscal estas son las cosas que sí, pasan alerta en c5n imágenes en vivo incidentes en villa villalugano en el segundo predio tomado no? en la Corporación del Sur, la que prometió las cosas a la gente. ¿Y qué pasó con esas viviendas que se prometieron? ¡Vendidas! Al mejor postor, amigo. Las 200 familias que hoy ocupan las tierras de Fernández de la Cruz y Pola, residen en la Villa 20. Según datos del 2010 proporcionados por el IBC y la sindicatura de la ciudad, unas 21.000 personas radican allí en preocupantes condiciones de hacinamiento. El cementerio de autos pertenecía a la Policía Federal. El predio fue reincorporado en la Ciudad de Buenos Aires en el 2006 mediante un acuerdo entre Nación y Ciudad, con el fin de cumplir con lo estipulado en la Ley 1770. O sea, la inclusión del predio en el proyecto de urbanización de la Villa 20. Los autos fueron removidos, pero la Policía Federal no restituyó al Gobierno de la Ciudad el total del terreno y el pro no realizó los saneamientos necesarios. Facundo Di Filippo, ex legislador porteño por la Coalición Cívica y especialista en problemas de vivienda y hábitat en la ciudad de Buenos Aires, explica la situación habitacional de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires tiene una emergencia habitacional que abarca aproximadamente al 20% de su población. Estamos hablando de cerca de 600.000 personas con problemas habitacionales severos. Desde que asumió esta gestión del en el gobierno de la ciudad, se ha ido achicando paulatinamente el presupuesto. Cuando ingresó el gobierno, el presupuesto estaba fijado en un 5% destinado a vivienda del presupuesto total. Hoy es el 2% destinado a vivienda, con niveles de sub de esa partida que son alarmantes. Creo sinceramente que la política habitacional es el flanco más importante que ha tenido la gestión del matrismo en la ciudad. Estamos, por ejemplo, hablando del conflicto de la Villa 20. En Villa 20 se calcula que viven arriba de las 20.000 personas. Es una de las villas más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es una villa que tiene ya muchísimos años, que fue una de las autoras principales en la toma del conflicto de indioamericano. Muchas de las familias que tomaban indioamericano son las que hoy están tomando el predio. Por eso desconfían de la solución que le promete el gobierno de la ciudad porque nunca la cumplió. El gobierno de la ciudad no sólo ignora la ley, sino que destina una proporción muy baja del presupuesto total de Buenos Aires a la construcción de viviendas y subejecuta los montos destinados a ese sector. Según datos de la Defensoría Portenia, el área de vivienda ejecutó en 2009 sólo el 62% del presupuesto vigente. En 2010, nada más que el 52%. En 2011, el 44,5% y en 2012 el 77%. Hay dos causas relacionadas a los hechos de Lugano. Una es la causa madre que tramitan en el juzgado en lo contencioso administrativo de María Elena Liberatori. La magistrada lleva adelante una causa desde 2006 en la que se procura que el PRO concrete la urbanización de la Villa 20. Debido al incumplimiento del gobierno porteño la jueza embargó fondos destinados a vivienda por más de 29 millones de pesos. La otra causa está directamente relacionada con los hechos y la tramita eh, en el fuero penal y, contra, y contravencional a cargo de la jueza Gabriela López Iñiguez. La causa es por usurpación y se encuentra hoy en la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de falta que debe decidir si confirma o si revoca la orden de desalojo que dictó originalmente el juez subrogante Gabriel Vega a pedido del fiscal Carlos Fuele Rolero. El defensor oficial adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Luis Ducastela, du quien apeló la medida de desalojo ante la Cámara, explica las razones por la que no debería llevarse a cabo este desalojo. El gobierno de la ciudad a través de la procuración solicitó por intermedio de la fiscalía la restitución del predio en una causa de usurpación. Nosotros desde la defensoría creemos claramente que el proceso penal no soluciona los conflictos de carácter social, lo suspende, es decir, de lograrse esta desocupación que pide la fiscalía, simplemente estaríamos postergando el conflicto de este terreno. Y nosotros creemos que cualquier solución que sea la que se está buscando, que es la desocupación del terreno, simplemente Se suspende el conflicto como pasa siempre con el derecho penal para más adelante creemos que esta es una oportunidad para buscar una solución integral a estas familias y de esa manera lograr la desocupación voluntaria del terreno para ser utilizada al fin de viviendas de interés social. El problema es que la ciudad de Buenos Aires al carecer de una política de vivienda no tiene como responder a esta demanda de 250 300 familias, no es cierto no tiene la posibilidad de responder o dicen no tener la posibilidad de responder porque tiene otros compromisos de otras tantas situaciones habitacionales parecidas. Para evitar el desalojo, las familias proponen que el saneamiento y urbanización del terreno sea llevado a cabo en distintas etapas. El predio comprende 10 hectáreas de las cuales solo 4 están ocupados por los vecinos. Su intención es quedarse en esas hectáreas hasta tanto se realice la urbanización de las otras 6. Las familias que hoy ocupan el predio Hace años reclaman una vivienda digna y escuchan promesas incumplidas del PRO. Muchos de estos vecinos participaron en la toma del Parque Indoamericano en 2010 y aún no recibieron una respuesta por parte del gobierno de la ciudad a su situación habitacional. El acceso a la vivienda es un derecho amparado por la Constitución y debe ser garantizado mediante políticas públicas. Sin embargo... El PRO parece no tener verdadera voluntad política en solucionar el déficit habitacional de la ciudad. El arquitecto Rodolfo Livingston expone su opinión acerca del derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho, porque por vía mercado no es accesible en ninguna parte del mundo. Entonces se considera un derecho. Lo mismo pasa con la salud. La vivienda está en el mercado y la clase media, gran parte de la clase media, sin ni hablar de los más pobres, no pueden acceder a la vivienda. Entonces la vivienda, la salud y la educación se deben encargar al Estado. Y en la ciudad de Buenos Aires el Estado no se encarga. Incumple presupuestos, incumple planes que ya están aprobados y no piensa en la gente sino en nuevas torres, nuevos negocios. El gobierno de la ciudad tiene presupuestos que no cumplen. Hay planes de erradicación de la gente que está en un lugar que no se cumplen Y hay operatorias bastante ingeniosas para que desalojar a la gente sin necesidad de los tanques y de los palos de cachatores Urbanizar para el gobierno de Macri es conseguir los terrenos, no es que la gente se quede Él ha dicho claramente, la ciudad es para que puede pagar Es decir, lo ve como un negociante, no lo ve como un gobernante preocupado por la gente, ¿no? Aseguro ¿Se lo llevaron preso? Derecho Viejo Nuevos cuestionamientos a viejos temas. Sebastián Tedeschi es especialista en derecho a la vivienda, es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación y es miembro de la agrupación Justicia Legítima y nos está escuchando ahora, esperemos. ¿Estás ahí, Sebastián? Sí, buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias este por dedicarnos un rato de tu sábado para que hablemos un poco sobre esta cuestión que nos ocupa en el informe del día de hoy. Bueno, Muy... muchas gracias también por, por invitarme y una oportunidad para, para conversar sobre algunos de estos temas que son eh, fundamentales para la vida y la paz de los de los ciudadanos de Buenos Aires. Bueno, entonces cumplidos los cumplidos, vamos, vamos al grano. ¿Por qué se llega a una, a una instancia donde se, se ocupan tierras públicas o no públicas, pero concretamente en este caso tierras públicas por parte de tantas personas y es un asunto recurrente? A ver, uno podría decir primero, eh, en la declaración anterior que se escuchó en la radio hablaban de una secuela del Indo americano o sea que hay familias del indoamericano, o sea que parte la, la, la falta de solución del indoamericano, que en realidad también es falta de solución de problemas anteriores que, digamos, indica, todo indica que esto va a seguir sucediendo. O sea, en, en la medida que está invertida la, la acción del estado digamos uno podría decir la primera acción del estado tendría que ser la urbanización de las villas eh, la provisión de o facilitación de las viviendas a los sectores populares en segunda instancia tendría que eh, tratar de regular eh, algunas relaciones de mercado como para limitar la especulación eh, que hay con el precio de los inmuebles que están llevando digamos a la imposibilidad de la propia clase media inclusive eh, y esto digamos va a empujar a, también a, a los sectores populares, y en última instancia también todo ese proceso de segregación socioespacial de que se están concentrando todos los pobres de la ciudad en la Comuna 8. Y eh, el, el, la, última, la última razón del Estado es la actuación de la justicia y la, de la justicia penal, digamos. Pero acá está todo invertido, en lugar de empezar por la política pública, se conoce el conflicto, se interviene el conflicto a través de la justicia penal, a través de la intervención... Este, primero policial y después de, la, de, de, de los jueces y fiscales persiguiendo el delito. Eh, digamos Está invertido el tipo de actuación de, del Estado y en la medida que siga invertido este tipo de actuación van a seguir repitiéndose los problemas, porque van a solucionar por ahí el problema del expediente que es tarde o temprano eh, desocupar el inmueble, pero el problema de la gente se va a ver agravado. Uh -huh. Sebastián, eh, yo intento de este lado del mostrador Eh, poner alguna cuota por ahí que tenga que ver con cómo observamos nosotros el accionar de, de, de la justicia desde lo periodístico. Eh, y a veces uno hace preguntas que parecen muy simples, esperando alguna respuesta eh, un, un poco más profunda de algunas cuestiones que, que a la luz de los medios parecen muy, muy primarias. La primera es cuando hablamos de ocupación, a uno le suena que es una palabra que le queda un poco grande a la actitud de habitantes de la, de la ciudad de Buenos Aires que están en un espacio público. Si bien uno sabe que eso nos corresponde a todos y que no les corresponde solamente a las familias que lo ocupan, parecería que la palabra ocupación criminaliza de una manera gigantesca el hecho de estar allí pidiendo una, una vivienda digna. Y por otro lado, la actitud de las cámaras, dejando un hecho que por supuesto es simbólico, Eh, cuando se presentó allí gente de la Metropolitana para desalojarlos en el primer intento de desalojo que había ordenado el juez, y le lee sus derechos a la gente. Por supuesto que en esos derechos no estaba el acceso a la vivienda digna. Digo, eh, vayamos a, lo, a, a, a la cosa que tiene más que ver con los símbolos, que desde el punto de vista político no se tomaron en cuenta. La justicia opera por un lado, pero desde el punto de vista político se criminaliza la actitud de la gente y por otro lado cuando se le va a leer los derechos no se les dice que constitucionalmente tienen derecho a una vivienda digna Exactamente, por eso esto tiene que ver con la inversión que decíamos, digamos, si algún tipo de justicia tendría que llegar a los vecinos de, de la Villa 20 que, que participaron en la ocupación, es la justicia contencioso-administrativa que garantice la regularización, la, la inclusión, el derecho a la vivienda, digamos sí. no la no la otra. digamos Y por otro lado vos hablabas de ocupación y de espacio público. A mí me gustaría hacer eh, alguna nota sobre Dale. esas dos cuestiones. Sí, claro. Ocupación en realidad... Digamos, en general no está tan mal vista la palabra sí está vista mal mal vista por ahí por eh, los medios, pero digamos sería la palabra que inclusive las organizaciones sociales encontraron como para no hablar de usurpadores digamos uh -huh. de todas eh, palabras digamos que implicarían este ya dar por cierto la comisión de un delito digamos sí. entonces es una palabra un poco más suave, pero obviamente que Eh, algún sector de los medios lo, lo ha transformado también una, en una palabra mala en realidad ocupar para vivir digamos en la vieja legislación de, este española era la primera razón de acceso a la propiedad digamos, bueno. de la, la ocupación exactamente uh -huh. por ese, por la, la justificación de la eh, de la pertenencia al rey de toda américa era la ocupación digamos de o sea que la ocupación en sí misma no es una una palabra mala uh -huh. eh, este Y pensemos digamos que perdón, cualquier perdón. familia que no tiene dónde dormir hoy a la noche tiene que resolverlo de una manera si no lo puede okay. acceder por el mercado lo va a tener que resol resolver por una forma de alguna manera informal y eso no hay cómo digamos eh, evitarlo sí. ahora la, la otra cuestión es lo del espacio público en el espacio público habría que distinguir dos situaciones que son completamente diferentes sí. una cosa es espacio público este que tiene que ver con la eh, parques, eh, que puede ser, eh, no sé, la, la vía pública, la calle, sí. eh, digamos, espacios que son digamos imposibles de, de volverse privados, y otra cosa son predios que son del Estado, Ajá. donde tiene una titularidad como cualquier propietario de derecho privado. Y esas tierras digamos, que, que, que tiene el Estado, que está lleno por todo el país, digamos, que muchas veces son ocupadas por villas, ya históricamente, lo que tienen que hacer es regularizarse que hacer un proceso de venta a los actores ocupantes de una forma accesible en cuotas y poner la infraestructura básica digamos para que las personas puedan vivir. Eh, Sebastián, recién casi te interrumpo en realidad porque estaba pensando mientras te escuchaba que hay una forma digamos de, del acceso a la propiedad de la tierra que no parece estar en tela de juicio en todo este debate y es la propiedad individual o la propiedad familiar digamos, se posee o no se posee el acceso a la vivienda a través del acceso a la tierra, pero no hay, me parece, formas de, de propiedad colectiva o comunitaria cuando nuestra tradición sí la hubo, digamos, las viviendas colectivas de, de la cooperativa Hogar Obrero, de las cuales todavía hay algunas como verdaderos... Exacto. este verdaderos monumentos arquitectónicos símbolos, en, en, además, en la ciudad ¿no? símbolo no no está no aparece en, en la discusión no, no se plantea la propiedad comunitaria familiar grupal de esa tierra pública como como una forma digamos de, de gestión distinta diferente no se, me parece que hay un paradigma de la propiedad individual que atraviesa el tanto digamos la especulación inmobiliaria como el acceso a Eh, para aquellos que están siendo privados de ese derecho. ¿Qué pensás de esto? Sí, es que hay, hay como dos razones. Primero, existe un interés en el sector especulativo inmobiliario de la ciudad en que haya pocas tierras y que haya estos problemas, porque estos problemas en realidad elevan el, ayudan a elevar el precio de los inmuebles sí. y de los inmuebles bien situados en las zonas, este digamos, sanas digamos, de la ciudad para este sector. Ahora, por otro lado, existen valiosas experiencias, yo diría por ejemplo, hay una experiencia muy interesante en Brasil que son las usucapiones colectivas por ejemplo uh -huh. ¿no? Dice, eh, como para nuestra regulación de la prescripción adquisitiva de 20 años es muy difícil poder operarla realmente porque no están divididos los lotes porque digamos no hay condiciones de acuerdo a nuestra ley tan restrictiva eh, para ello, de que la gente pueda apropiarse por usucapión por explique, ejemplo, explique, dicemos, explique, bueno, expliquemosle, el barrio, expliquemosle sí, a la gente lo que es en una palabra, la usucapión. ¿no? Usucapión, a ver, la gente, digamos, más rica y, y algunos de clase media lo conocen muy bien, digamos, mm, porque sí. es, eh, es una forma de adquirir el dominio por oh, eh, ocuparlo y comportarse como poseedor del mismo 20 años. Okay. La gente más rica lo sabe porque empieza a pagar los impuestos, eh, muchas, por ejemplo, todas eh, muchas eh, casas de viviendas de, de las plazas de Uruguay han sido usucapidas, eh, gente poderosa en generalmente hace estas cosas usucapidas. Es empezar a averiguar las redes de información entre escribanos, áreas impositivas de, de los municipios, eh, abogados, estudios de abogados, hacen que bueno eh, se, se conozca la información, empiecen a pagar y en 20 años pidan la usucapión. Pero este, esto no es accesible a los pobres. El Código Civil, las previsiones del Código Civil no, no le llegan a los pobres. Este Bien, ahora te ayudo a regresar a lo que me estaba contando de Brasil la, la, Y entonces, la digamos, ¿cómo colectiva? hacían en, en, en, para urbanizar, eh, regularizar favelas en Brasil? Una forma era la usucapión colectiva, es decir, le daban un título de toda la tierra a la asociación que dirige, digamos, que, que de, de vecinos, asociación cooperativa de todos los vecinos de esa villa Y después esa villa, ya teniendo seguridad de que tiene la tenencia digamos, por una protección legal que tiene un título legal, a partir de eso puede, bueno, trabajar en la subdivisión si quiere o no. Hay gente que quiere mantener eh, experiencias colectivas y otros que, que no, que quieren individual, digamos. Pero, por ejemplo, es una forma de proteger colectivamente una comunidad amenazada de desalojo. Este, esas son formas, digamos, que se pueden explorar. En Argentina hay algunas experiencias, las cooperativas del MOI, por ejemplo, trabajan con esta idea de, de propiedad colectiva este además eh las comunidades campesinas, eh, el movimiento campesino este en el norte de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, en el norte de Chaco, en varios lugares trabaja con esta idea de propiedad colectiva y también obviamente las comunidades indígenas, ¿no? O sea que no es tan ajeno a nuestra tradición y son cosas que eh, si si te les consulta a, a las personas que viven en estos sectores populares, puede ser que algo, muchos, digamos, prefieran eh, eh, propiedad individual, pero hay muchos también que pueden, digamos, si le va a asegurar u, una una seguridad a la tenencia o sea, una seguridad en no ser desalojados, eh, también podrían optar por esta figura. Te hago una pregunta vinculada vinculado con un tema no, no tan urbano, sino rural, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado sobre el acceso a la tierra y a la vivienda el, el modelo de, de, de producción, digamos, de la extensión de la, de la frontera agropecuaria vinculado con la virtual virtual mono, monocultivo de la soja? Eh, ¿Usted Miren, tiene algún estudio, alguna mirada sobre esto? Sí, nosotros no como defensoría. Yo antes de entrar en la defensoría participé de un estudio internacional que hicimos con la Coalición Internacional del Hábitat Eh, donde eh, quedó demostrado que claramente que el monocultivo tiene que ver con los desalojos y con la expulsión de la, pobreza, la los pequeños agricultores y los campesinos que son más pobres en, en el campo eh, el caso que se presentó de argentina está en este es libro en un libro que se llama azúcar roja eh, desierto verde eh, eh, el ejemplo de argentina era la soja de cómo ha el corrimiento de la frontera de las hojas está produciendo el desplazamiento de las de las comunidades campesinas eh en en otros países el tema del monocultivo de la palma africana el monocultivo del eucalipto en en por ejemplo en brasil ese es el estudio que yo había hecho eh bueno existe digamos en general el monocultivo produce eso la expulsión de los pobres del campo digamos y obviamente que eso, a dónde van esas personas van a vivir a las villas de las ciudades. O sea que en general cuando vemos un problema habitacional de urbano de la gente en las villas o son o son hijos o son nietos de personas que a la vez fueron expulsadas en el campo. Y ustedes tienen alguna mirada sobre el, el impacto digamos sociocultural que esto produce en esas comunidades que, que se ven obligadas a e migrar desde la perspectiva del trabajo de la defensoría general. Nosotros no hemos hecho un trabajo eh, digamos cualitativo en ese nivel sí digamos el, el trabajo de la defensoría se enfocó digamos en, en en dos líneas por un lado el programa de diversidad cultural trabaja eh, con acompañamiento de comunidades indígenas y hay varios conflictos digamos que están patrocinando y eh, el, el programa de derechos económicos sociales y culturales eh, le, le da impulso a una resolución que que dio la defensora general eh, que obliga a los defensores de menores y a, y a los de, y defensores Eh, de, menos de tanto en la justicia penal como civil, actuar ante los desalojos con protección de, de estos grupos. Pero digamos no hay un trabajo eh, todavía a ese nivel, digamos pero sí eh, hay digamos eh, materia de estudio, digamos, la intervención en esa materia. Sebastián, eh, me quedé, me detuve hace un rato en una de tus respuestas vinculada con... La, como que, que funcional al, a la especulación inmobiliaria es la ocupación de la tierra ¿no? eh, y, y, el, y el fenómeno violento esto hace que sean más caros los eh, los terrenos que se habilitan como seguros en, en las ciudades ¿no? la y, y también aumentan los precios de alquiler en las propias villas ah, eh, porque estas personas van a desalojarse vuelven Y obviamente, bueno, la, la mayor demanda genera un aumento en el propio precio, el propio minimercado especulativo de dentro de las villas. O sea que para esta gente se le hace mucho más difícil la cosa. ¿no? En la A principios de la década del 90, en la zona roja de Godoy Cruz, ¿recuerdan cuando había estallado esa historia y sobre todo desde lo mediático? Uh -huh. Una investigación periodística estuvo allí de, de terminar de demostrar que había un grupo empresario que ponía mucho dinero para que esa zona roja se extendiera, uh -huh. devaluar de y después comprar. Este es un fenómeno a la inversa, pero que también, por supuesto, tiene un efecto terrible sobre el tema de la propiedad, del valor de la propiedad. Y si lo hicieron le fue fenómeno, ¿eh? fenómeno. Sí, Sebastián. Miren, si ustedes ven los desalojos en Buenos Aires hoy, que están, digamos, en franco crecimiento, van a ver determinadas zonas donde son la, la mayor cantidad de desalojos. Por ejemplo, hoy en la ciudad en, en el barrio de La Boca, en la República de La Boca, eh, hay más de un desalojo por semana. Uf, y en la zona de barracas y en la zona de eh, Constitución. Y esto tiene que ver con eh, un proceso de reconversión donde digamos hay mucha gente especuladores que tenían digamos vacías esas grandes viviendas que estaban ocupadas digamos por gente que no tenían lugar donde vivir y que ahora, digamos, eh, para construir hostels, por, hay, por, hay inversión pública de la ciudad para mejorar la infraestructura en determinados lugares, y entonces ahora sí hay que sacar los pobres de ahí y reconvertirlos para la ciudad turística, para embellecimiento urbano, para ¿no? Y entonces ahí hay un enriquecimiento eh, de los especuladores muy claro. Y, o sea, que los, detrás de los desalojos ustedes siempre van a poder ver esta otra contracara. Hay alguien que está haciendo un negocio. Si no hay negocio, no hay desalojo. El desalojo pulsa el desalojo el desalojo siempre es violento pero uno lo que ve es una desproporción de despliegue de fuerza un nivel de violencia en ese tipo de desalojos este muy grande uno podría encontrar también una explicación en que la, la espectacularidad del desalojo instala la, el paradigma de lo peligroso que son los desalojados no en el mismo sentido de la de, de, de generar un, un terror en función de la especulación inmobiliaria digo yo exacto no tiene que ver esto digamos los sociólogos llaman la segregación socioespacial también uh -huh. hay un proceso digamos de ir arrinconando a los pobres en, en las zonas de los barrios y después desde los barrios en la medida que hay renovación urbana se lo va expulsando hoy y hay una gran concentración en comuna 8 si ¿Sí usted ven las estadísticas, digamos, de desarrollo social, de acceso a la educación, salud, vivienda, servicios públicos, de la Comuna 8, que es la esta zona de, de, la, de la Villa 20. Con respecto a las otras, de la, eh, digamos, de, zonas de la ciudad, es escandalosamente diferente. Uh -huh. O sea, es como llamaba Caetano Veloso esta, esta cosa de Belindia, ¿no? Hay, hay lugares de Buenos Aires que parecen Bélgica y otros lugares que parecen la India, en, en términos, digamos, de contradicción de, de niveles de desarrollo. Muy bien, Sebastián, te agradecemos mucho este contactos volveremos a conversar contigo y esperemos que algún sábado nos visites aquí por la radio. Bueno, será un gusto. Muy bien, un abrazo para todos. Adiós, un abrazo grande. Sebastián que estamos hablando, Sebastián que es especialista en Derecho a la Vivienda, es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Nación es el organismo, digamos, de la superestructura de todos los defensores eh, oficiales federales que se encarga de la defensa de todas aquellas personas que no tienen una una defensa particular en los juicios y además tiene un digamos un, de, un desarrollo muy importante en la última gestión de la doctora Estela María Martínez sobre la de, la defensa de derechos no estrictamente penales y derechos de incidencia colectiva como es este caso el derecho a la vivienda de gente que no, no, no reclama en un litigio concretamente sino que a, quiere hacer valer eh, sus derechos frente al estado frente a terceros así que como hemos visto aquí algunos de los algunos de los cuadros que le integran tiene una, una solvencia técnica destacada además todo parece indicar que es un, es un bostero lo que los pone en una categoría una categoría superior ¿no? democrático y legítimo Por un poder judicial para todos Derecho Viejo 12 de junio al 13 de julio de 2014 one, one, one. Vamos, Argentina. Vamos Argentina El mundial lo viví por La Radio Pública Radio Nacional a todo el país Pública la Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Montaña. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. La juventud que sentía dentro de mí solo era un reflejo de la tuya. Cuando se es alguien, de Luigi Pirandello. Y encontrarnos con la obscenidad de sentir el corazón joven y cálido. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Cuando se es alguien, mi amor es necesario decretar en el momento justo la propia muerte producción y dirección Nora Massi este domingo después de las 22 por Nacional la radio pública en verano en verano? Nacional, Nacional te acompaño Nacional, donde estés 5 de la tarde 47 minutos renovamos la energía, renovamos la energía. Renovamos la energía. más radio pública verano. Nación Nacional Conducción, diversión, música Y, y sí, se divertían y, y Porque eran espíritus alegres Porque eran espíritus musicales Héctor Larrea, una vuelta nacional Yo tengo toda la discografía Por lo que veo, fue muy auspicioso para ellos El programa, 14 a 17 Fue la cima, la cima del éxito Radio Pública, Pública. lunes a viernes Radio radionacional.com.ar Diseño renovado Mejor definición Más velocidad Mayor streaming Sonido, Sonido superior Radionacional.com.ar Política Economía Sociedad Policiales Internacionales Deportes Cultura Archivo de noticias Opinión Nueva página Nuevo portal Radionacional.com.ar Todas las emisoras del país Todas las programaciones las notas más relevantes del día Nuevo mapa con conexión directa a las 48 y emisoras nacionales de la Argentina y también con las radios públicas nacionales de América Latina radionacional.com.ar Facebook, Twitter, encuesta auditorios, buscador de temas claves radionacional.com.ar Entra, navega, busca, encontra y deja tu opinión de de la radio pública La Radio Pública Justicia, Justicia e injusticia Dos caminos pero siempre derecho viejo por la Radio Pública Hola, este es un mensaje para el doctor Krauss, eh, Isabel de Villortuzar. Bueno, quería preguntarle qué opinas a que está hablando de casación sobre el tema de, de, de la disparidad de criterios con respecto a la reincidencia, que el doctor Borensky iba a pedir un plenario para tratar eso, y la sala 2 del que está el doctor Eslocar y la doctora Ledesma de Justicia Legítima que la han declarado inconstitucional, la reincidencia, en, en consonancia con lo, con lo que propone el proyecto de código de, del doctor zafaroni Bueno, gracias. Buenas tardes para el programa del doctor Félix Crouse. Soy Marta de la Ciudad de San Juan. Doctor Crouse, eh, aprendemos muchísimo con sus programas. Eh, usted sabe expresarse, sabe explicar, eh, tiene una eh, muy buena voz radial y se expresa, habla muy bien, dice muy bien. Es utilísimo el programa y cada sábado nos enteramos y aprendemos más cosas. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias a la tía de San Juan que se comunica con nosotros. Gracias, tía. No, bueno, muchas gracias a la señora. Me, me he ruborizado un poco. Ah, detrás del vídeo se burla nuestra productora general y la operadora. ¿Qué va a ser A la oyente que con, me olvidé su nombre, le pido disculpas, pero con, con anterioridad preguntaba sobre el, los plenarios de la Cámara de Casación y la, unifi, la unificación de los criterios. Los plenarios de la Cámara de Casación... Digo, esto riesgo de ser muy aburrido. Uh -huh. Esto es aburrido, está en la facultad, quiero decir, o sea, la cámara. Eh, claro. este, los plenarios son cuando esas salas de las que le hablé hace un rato, las, los pequeños tribunalitos que integran ese gran tribunal de casación tienen criterios distintos sobre un asunto, entonces el presidente convoca a todas las salas para que dicten un fallo plenario, es decir, todos los jueces voten como si fueran un solo cuerpo, que de hecho lo son, pero no funcionan así regularmente, y unifiquen la doctrina, porque si no es una timba, uno le toca a la sala 1, le toca a la sala 3, y le puede ir bien o le puede ir mal, de acuerdo a la doctrina de cada uno, que cada uno estableció. El tema de la residencia es un tema con el que se va y se vuelve sistemáticamente a lo largo del tiempo. Eh, yo confío en mi pensamiento personal, espero que el código se sancione y el asunto quede zanjado zanjado por la vía legislativa previo que tenga que hacerlo los tribunales. Bueno, muchas gracias por, por la pregunta, señora. Hola Radio, buenas tardes, Margarita de Lugano. Estoy escuchando que están hablando sobre los terrenos tomados en la avenida Cruz, frente a Jumbo, ¿no? Ayer se cansaron todo el día, 15 horas, cortando el puente la Noria, los punteros pro de ese lugar, los que están queriendo eh, ocupar los terrenos. Pero son los punteros, aparte de la gente que va por su vivienda, que quieren allí, que han acampado allí, porque les han dado lugar los punteros. Alejandra Bedveder dice, sobre el tema de la vivienda y la inacción del jefe de gobierno porteño, ¿existe alguna figura legal en la que encuadre su responsabilidad? ¿Hay algo que se pueda hacer o solo esperar que el resto de los compatriotas se ilumine y vote otras alternativas? Saludos, excelente el programa, nos elogia gustado Muchas gracias, Alejandra. Sí, en realidad es una pregunta al fiscal Rux. Yo soy querellante en una causa por el asesinato de mi hija. Y hay otro sobreviviente que es querellante y que no tiene ningún interés en que se esclarezca porque tal vez, y sabe mucho, y prefiere que no se esclarezca. ¿Hay forma de remover a un querellante una vez que fue admitido por el juez? Gracias. Yo no poder responderle a la pregunta, no porque no, no tenga, digamos, eh, elemento para respondérselas, sino porque estoy inhibido de dar ningún tipo de asesoramiento al Consejo por la por la función que cumplo en, en, en la magistratura que, que ejerzo. Eh, las explicaciones de orden general son asimilables de algún modo a, al ejercicio de la docencia, si se me permite decirlo de este modo. Pero te pido disculpas al señor de no poder responderle su inquietud porque es una consulta profesional específica para la cual... Una, es, es una incompatibilidad de, muy contundente de nuestra de nuestra misión. ¿no? Con relación al llamado que una oyente denunciaba la ocupación de los punteros pro, hay un dato que se une a, a tu editorial en el comienzo, cuando hablabas de la invisibilización de ciertos aspectos de la interna de la justicia. También cuando la invisibilización tiene que ver con la desaparición del tema de los medios, nace la naturalización de la cosa. Y entonces dejamos de analizarla como lo analizamos en caliente, apenas comenzó la toma, y de la noche a la mañana hay algunos aspectos que nos parecían absolutamente inconducentes y en dos o tres días pasan a ser naturalizados. Y eso tiene que ver con la invisibilización. Se van los móviles, se van las cámaras, se van los periodistas y empieza a ser otra vez tierra de nadie el tema del lugar. ¿no? Y eso también es un, un dato que, de este lado del mostrador, Eh, desde lo periodístico tenemos que ver para entender cómo algunos fenómenos políticos o judiciales se producen cuando están encendidas las cámaras y cuando no están. No cabe duda, además, esta cuestión de la naturalización por la invisibilidad a veces es reforzado por un, un discurso eh, muy, muy audaz que consiste en afirmar lo que en, en la presentación inicial parecería como absurdo o digo El tema de, la, de, de las dificultades para la inscripción o la crisis de la inscripción de los chicos en la escuela bueno. a mí me parece superlativo. ¿no? Sí, Aquí en claro. esta radio, Nora Veiras todo el tiempo, lo ella que es una especialista en el tema de educación, lo trae a colación. La afirmación por parte de las autoridades de que esto no ha sido un fracaso, digamos que haya 17.000 pibes que no tienen vacantes y que se estén instalando escuelas en containers sobre el inicio de las clases, no es un fracaso, es un éxito y que ha servido además como un tester para, para conocer cuál es la demanda de vacantes de escolaridad en la ciudad. digo Ahí me parece, esa, esa naturalización es reforzada en ocasiones y cuando hace falta, con un discurso eh, bastante enloquecedor, porque, sí, claro. porque parte de la negación de la realidad, donde sí, sí, sí. donde el oyente desprevenido está sometido a la atención, entre la realidad que le parece incontrastable Y un discurso que lo desmiente ¿no? la, claro. te, la técnica de la de la desmentida Cuando el escudo mediático provoca Que ese discurso enloquecedor Pase a ser normal Automáticamente lo que era loco Bueno, pasa a ser De, de moneda corriente como era mundo? que decía Hitler? Hay que mentir sí, no, Esa era, era Goebbels, era Goebbels. Pero ese era, hay, que, hay que mentir radicalmente ah, Para que el otro bien. desconfíe de su propia desconfianza eh, Exactamente ¿no? Félix Croce, Gustavo Campana, Derecho, Derecho, Derecho Viejo, El Camino a la Justicia. Finalizó el primer juicio por los saqueos ocurridos el 3 y 4 de diciembre de 2013 en la capital cordobesa. La Cámara 11 del Crimen de Córdoba condenó en un juicio abreviado a los hermanos Lucas y Ciro Jiménez a 3 años para Lucas y 2 años y 6 meses para Ciro. Sobre Lucas Jiménez recayó una condena mayor porque fue quien en medio del saqueo amenazó con improperios a su hermana, a Marcela Jiménez, quien les advirtió que llamaría a la policía de no desistir el hurto. El fiscal de la Cámara, Diego Albornoz, no estuvo de acuerdo con la acusación efectuada por la instructora Adriana Abad y ordenó una recalificación legal. Esto se debió a que los hermanos llegaron al lugar del hecho cuando éste ya se había completamente vaciado y destrozado por distintos grupos de saqueadores. De este modo, se pasó a considerar lo ocurrido como hurto calamitoso. Por otro lado, el fiscal rescató la actitud de arrepentimiento que mostraron los imputados y tuvo en cuenta que el botín que los hermanos Jiménez habían alcanzado constaba de alimentos básicos como latas de tomate y de durazno, frutillas, una botella de aceite, hierba y demás alimentos. Como contracara de este juicio, ayer el fiscal Raúl Garzón autorizó la liberación de los 16 policías policiales que fueron detenidos por el levantamiento, pero seguirán imputados por desobediencia a la autoridad e instigación a cometer delitos. No, a lo mejor los policías tenían elementos de, de, de básicos también, como la, la buzarela, por ejemplo, claro, o, no, la, o la pisa. No, explicamos simplemente para que se comprenda qué es esto del juicio abreviado. El juicio sí. abreviado es un acuerdo en el cual acusadores y defensa del acusado llegan a un acuerdo y es un juicio que no se hace. ¿eh? Están abreviados los juicios que es un acuerdo en un acta en el cual dicen... Yo le propongo imponerle esta pena, que el juez le, le imponga esta pena, eh, le dice el acusador, el fiscal, el defensor dice estamos de acuerdo, conversan antes desde luego, van a un juez, el juez hace una inspección acerca de la justicia de ese fallo de las condiciones digamos de regularidad formal. Y lo homologa Por eso se llama un juicio abreviado Es un modo de descompresión de los tribunales Algunos lo critican porque dicen acá no hay un juicio No se garantiza el derecho a un debate Un juicio, a la publicidad Otros dicen, miren, este la, los interesados están de acuerdo El Estado se debe correr Y debe revisar las formas este Y la, la regularidad de este acuerdo Y y nada más, el tema de los policías la humorada, es un asunto distinto y esto llamado la recalificación es el listino encuadre que le da el fiscal que al fin y al cabo bueno. hizo el acuerdo respecto al que hizo la investigación original por las, las circunstancias que vos este, en, en la crónica describiste que tenía ese hurto, sobre el cual alguna vez cuando tengamos más tiempo vamos a conversar porque es bastante entretenido, digamos, de la perspectiva del, del derecho penal especial, el hurto calamitoso. Se está terminando esto, todo parecería... Ahora dicen que se está terminando Derecho Viejo en el día de hoy. Campaná. Muy es, bien. es así, es un placer como todos los sabores eh, igualmente, eh. igualmente, igualmente Enorme igualmente. placer Tari Goldman se bajó del, de la palmera Dejó de beber agua de coco Y está haciendo su trabajo acá La asiste en la producción general Isabel García Los contenidos son del Topo Villanueva Y de Silvina Cáceres Que se incorpora al equipo, bienvenida La operación técnica es de Silvana Cáceres patafora y los informes de tomás Pondverges y el equipo de investigación nacional ahora después de las noticias ustedes se quedan con postales argentinas con jorge duati y todo su equipo y nosotros nos escuchamos y nos hablamos el sábado que viene a las 17 adiós Gracias. la radio pública ocoave y ñante pecu la radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.